Desde entonces visitó decenas de pueblos y ciudades para interpretar sus canciones. Conoció a líderes guerrilleros como Arturo Gamis, quien moriría en el asalto al cuartel de Madera en 1965 y motivaría a que Reyes le compusiera el corrido a Arturo Gamis.